Cuentos de hadas españoles. Tidú el flautista. Érase una vez un campesino pobre que vivía con su esposa e hijos. Todos trabajaban duro en el campo para ganarse el pan de cada día. Todos ellos trabajaban mucho, excepto el hijo menor del agricultor, Tidú. Tidú se quedaba en la cama y no mostraba interés en realizar ningún trabajo, sin importarle ¿Cuánto molestaba eso a su familia? A veces, Tidú solía irse al bosque. Allí se dormía, bajo la agradable sombra de los árboles, o tocaba su flauta. Un día, mientras tocaba la flauta, pasó un hombre. Pero qué bien tocas la flauta. Gracias. Gracias. Me encantaría poder sentarme y tocar y no hacer nada más en la vida Y además quiero convertirme en el hombre más rico de todo el reino Ningún sueño se hace realidad estando ocioso, joven amigo Ningún hombre ha conseguido hacerse rico sin trabajar Pero señor, yo odio trabajar ¿Por qué no tocas la flauta o la gaita para la gente de los alrededores? Pero yo no tengo gaita Y tampoco tengo dinero para comprarme una Toca tu flauta entonces Pronto tendrás suficiente dinero para comprarte una gaita Entonces Tidú comenzó a tocar su flauta para la gente de su pueblo Tocaba tan bien que la gente le echaba monedas en su sombrero Y pronto Tidú tuvo suficiente dinero para comprar un gran juego de gaitas Tocaba la gaita incluso mejor que la flauta Y no había ni una aldea a la que Tidú no fuera invitado para tocar en bodas y ceremonias. ¡Tidú! Nunca hemos escuchado una música tan dulce en nuestra vida. No sé qué cantidad puede hacer justicia a tu arte, pero por ahora acepta mil monedas de oro por tu gran actuación. Muchas gracias, señor. Uno pensaría... Que toda esa riqueza habría hecho feliz a Tidú, pero solo le volvió más codicioso. Había pasado mucho tiempo desde que dejó su hogar, y en lugar de regresar con su familia, decidió ir a la famosa tierra de Kungla. Se decía que cada familia en Kungla era más rica que 50 reyes juntos. ¡Mi dinero! ¿Dónde está mi dinero? ¡Ah! Imagina que toco en Kungla! Me volveré muy rico Entonces, Tidú empaquetó sus tesoros y sus gaitas Y cogió un barco en dirección a Kungla Pero Tidú se negó a comprar el billete alejando que no tenía dinero Cuando en realidad tenía más que suficiente Disculpe, señor, ¿su billete, por favor? No tengo billete Lo siento mucho, pero no se puede viajar sin billete Soy un hombre muy pobre Habría comprado el billete si hubiera podido Lo siento mucho, joven Uno de los marineros del barco Conocí a Tidú Le había escuchado tocar sus flautas Así que le llamó Shh, Oye, por aquí ¿Tú no eres el famoso músico de las gaitas? Así es Seguro que tienes el dinero suficiente Para comprar el billete Pero como sé lo bien que tocas Te dejaré entrar Por la noche tienes que saltar al agua Y nadarás detrás del barco Me encargaré de que el capitán te rescate Tienes que decirle al capitán que nadaste todo el trayecto detrás de la nave Tidú se había vuelto tan tacaño Que aceptó el extraño plan Y por la noche salió a la cubierta Y saltó al agua El marinero gritó Hay un hombre nadando detrás del barco Hay un hombre nadando detrás del barco y parece que se está ahogando. ¡Rápido, échenle cuerdas para rescatarle! ¡Ahora! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Y tiraron de Titú hacia la nave. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno, verá, como no me permitió entrar al barco sin billete, he venido nadando tras él. Pero ya me estaba quedando sin fuerzas. Si no me hubiesen rescatado, me habría ahogado seguro. ¿Has nadado todo este trayecto durante más de ocho horas? No sabía que estabas tan desesperado por ir a Kungla. Ven, viaja con nosotros. Entonces Tidú fue admitido en el barco. Y uno o dos días después, el barco llegó a Kungla. Tidú salió a las calles de Kungla Y se sorprendió al ver casas con puertas de oro. Y a personas que viajaban en carruajes adornados con piedras preciosas. Incluso los vendedores en los mercados Parecían ricos nobles, príncipes y princesas ¿Puedo hacer una fortuna aquí? Ven, en Kungla un ayudante de cocina puede ganar diez veces más De lo que un músico ganaría en cualquier otro lugar Tidú escuchó eso Y decidió que si un pinche ganaba más que un músico Eso es lo que él haría Así abandonó sus gaitas Y consiguió un trabajo en una gran mansión Y después de un mes de trabajo Estoy realmente contento con tus servicios Toma, aquí está tu sueldo En un mes, Tidú había ganado Diez veces más de lo que habría ganado en un año Pero cuanto más dinero tenía Tidú más quería Se había vuelto tan codicioso y tacaño Que dejó de comprar ropa nueva Así que su vestimenta Estaba gastada y rota. Un día, su maestro vio eso. Oye, sal de aquí, compra ropa nueva o de lo contrario tendrás que abandonar esta casa. No quiero tener sirvientes que parezcan pobres aquí en mi casa. La gente se pensará que no te pago bien. Y eso no voy a permitirlo. Cuando Tidú escuchó que su maestro le hablaba así, se sintió muy miserable. Ansiaba los elogios y el respeto Que una vez se ganó en su pueblo natal Intentó calmar su corazón cerca del lago de la ciudad Mientras estaba sentado mirando al agua Una cara familiar se reflejó en ella Tidú levantó la vista Era el mismo hombre que le había aconsejado convertirse en músico Tú... Vaya, veo que me recuerdas. Tu hambre de dinero no ha borrado mi recuerdo de tu mente. Tengo mucho dinero, pero lo que anhelo es el respeto. ¿Cómo vas a ser feliz haciendo lo que haces cuando tu corazón anhela la música? Renunciaste al talento con el que has sido bendecido por unas cuantas monedas. No es la falta de respeto lo que te aflige, es tu codicia la que te hiere. ¿Qué tengo que hacer? Me mostraste el camino una vez, por favor, hazlo otra vez El camino es el mismo Olvida la codicia y el dinero y comienza a tocar de nuevo Pero no pidas dinero por tus actuaciones Ya verás cómo al final serás bien recompensado Pero hace mucho tiempo que no practico No sé si seré capaz de tocar tan bien como solía hacerlo ¡Qué desafortunado que eres al desperdiciar ese talento tan hermoso que tienes! ¡Practica! Y estoy seguro de que serás tan bueno como lo eras antes ¿Tienes suficiente dinero para sobrevivir hasta entonces? De acuerdo, haré lo que me digas Entonces Kidú volvió a practicar con sus gaitas Y en poco tiempo era tan bueno E incluso mejor que lo había sido antes Su música era tan dulce que la gente rica de Kungla le recompensaba con grandes fortunas Y Tidú se convirtió en uno de los hombres más ricos del lugar Pero Tidú era un hombre cambiado Quería volver a casa con su familia Entonces compró un barco y comenzó a navegar a casa con su fortuna Pero el barco quedó atrapado en una gran tormenta y se hundió Llevándose toda la fortuna de Tidú con él Afortunadamente, Tidú se salvó Y llegó hasta una extraña isla ¿Pero dónde estoy? ¿Lo perdí todo durante la tormenta? Ah. Tidú tenía hambre Y exploró la isla para encontrar algo de comer Pronto encontró un árbol lleno de manzanas Y otro lleno de avellanas Se detuvo en los dos porque tenía mucha hambre Regresó a la playa para comer Pero tan pronto como le dio un mordisco a la manzana Su nariz creció tanto Que casi le toca a los pies ¿Qué es esto? ¿Voy a tener que vivir así ahora? Aturdido Cogió las avellanas Y engulló a algunas Para su alivio Descubrió que su nariz había vuelto a la normalidad Estos son frutas mágicas Al menos no me moriré de hambre aquí No me importan mis tesoros Porque he visto que el dinero puede hacer la vida más cómoda Pero no puede aliviar los dolores del corazón Aunque me encantaría tener mis gaitas para poder tocar ah. De repente, el cielo retumbó debido a los truenos Y Tidú vio la cara del hombre Hola, Tidú. Estoy muy feliz de que finalmente hayas aprendido qué es lo más importante en la vida. Y de que no estés triste por haber perdido tu fortuna. Por eso, voy a devolverte tus gaitas y pronto serás rescatado. Escucha, hay un rey en el reino de Rivera. Es arrogante y piensa que él y su familia son las personas más bellas de la Tierra. Ha encarcelado a personas solo porque pensaban que iban bien vestidas Usa estas manzanas y avellanas para darle una lección Y ganarás lo suficiente para volver a casa Tidú llenó dos cestas a toda prisa Llenó una con las manzanas y la otra con las avellanas Y esperó Pronto vio un barco en la distancia Tidú hizo señales a la nave y fue rescatado El barco ancló en un reino llamado Rivera Tidú se disfrazó de tal manera Que nadie lo pudiese reconocer Cogió la cesta de manzanas Y fue al palacio Manzanas frescas, crujientes, dulces y jugosas Tan doradas como el sol Manzanas crujientes, dulces y jugosas Tan doradas como el sol El cocinero estaba buscando manzanas Para hacer un pastel de manzanas Para la familia real Entonces llamó a Tidú Oye, ven aquí, vendedor de manzanas. ¿Son tus manzanas tan buenas como para ser servidas al rey? Oh, nunca has probado unas manzanas tan finas como estas. Échales un vistazo y verás. Vaya, tienen una pinta realmente estupenda. Está bien, chico. Me llevaré toda la cesta. Tidú apresuradamente cogió el dinero y salió corriendo de allí antes de que el cocinero dieron mordisco a alguna de las manzanas. Pasaron unos días y Tidú esperó pacientemente. Pronto hubo rumores de que la familia real había enfermado y al cabo de unos días hubo un anuncio. Escuchad todos, mensaje especial del palacio. La familia real padece una extraña enfermedad causada por las manzanas. Parece que la enfermedad no es mortal, pero es extraña y afecta a sus narices. ...que pueda traerles la medicina para curarles... ...obtendrá la mitad del reino. Tidú escuchó eso... ...hizo una pasta de avellanas... ...y se disfrazó de médico... ...y se dirigió al palacio. Tengo una cura para la enfermedad del rey... ...que la familia real tome cinco cucharadas de esta papilla... ...y por la mañana estarán bien. Y por supuesto, la familia real se deshizo de sus largas narices... Y el rey le ofreció a Tidú su recompensa. Nos has curado, joven, y cumpliré mi promesa, te recompensaré. Pero quiero darte algo más que tan solo la mitad de mi reino. Dime qué deseas. Señor, he oído que ha encarcelado a personas solo porque pensaban que iban bien vestidas. Libérelos, Alteza. Sí, por supuesto, mi arrogancia por ser sofisticado y por ir bien vestido se acabó para siempre Y ya he ordenado que todos esos presos sean liberados ¿Qué más puedo hacer por ti además de darte la mitad de mi reino? No quiero la mitad de su reino, Alteza Solo présteme un barco para regresar a casa y algo de dinero para comprar unos acres de tierra Muy bien, joven El rey Le dio a Tidú uno de sus mejores barcos Y lo llenó de grandes tesoros De tal manera Que Tidú volvió a su casa Y compró un gran pedazo de tierra Construyó una mansión Y vivió allí feliz para siempre con su familia Tocando sus gaitas Compartió su riqueza con los más necesitados Y nunca más fue codicioso Las riquezas y la belleza Pueden desaparecer Pero el talento y el trabajo duro Siempre dan sus frutos